Verdulería El Guaso Jorge Ramírez ofrece a sus distinguidos clientes las mejores frutas y verduras. Les esperamos en Verdulería El Guaso Jorge Ramírez. Horario continuado de lunes a domingo, calle Duao, número 0108. Teléfono celular 985-261-849. En Santa Teresita de Colín, comuna de Maule.